Muy sencillito y muy cómodo. Vamos a otras historias. En los tiempos que vivimos con las subidas y más subidas del precio de la luz, esperando las respuestas a las medidas que está poniendo en marcha el nuevo gobierno, ¿puede ser una buena alternativa las cooperativas eléctricas? El mundo de las cooperativas. Erika Martínez, muy buenos días. Buenos días. Portavoz, responsable de Relaciones Institucionales y Prensa de Goyener. ¿Es, tu... Bye, sí. ¿Es así o se pronuncia de otra manera? No, está, está perfecto. Está perfecto. Oye, eh, estamos viendo cómo está subiendo la luz, el gas, la bombona, todo. Eh, ¿Tú crees que es el momento de las cooperativas energéticas? Sí. Sí, la verdad es que, bueno, el momento de las cooperativas energéticas lleva ya siendo unos, unos años, sí. hay algunas comas decenas de antigüedad, pero pero sí, la verdad es que cada vez más gente se, se apunta uh -huh. y es sobre todo el momento de las cooperativas, pero sobre todo el momento de que la gente eh, se interese, participe y se y se informe de lo que está sucediendo en el mercado y en el sector. Bueno, tal y como están las cosas, lo primero que se preguntará a la gente es, vale, y voy a pagar menos si me apunto a una cooperativa eléctrica y me salgo del círculo habitual de de las grandes empresas energéticas esa es la pregunta del, del millón, millón. Es. Eh, pues eh, pues no hay una respuesta concreta ni no podemos decir ni más ni menos eh, no nos caracterizamos ni por ser más caras ni más baratas tenemos unos precios justos acorde a, a los objetivos que se marcan eh, en las asambleas eh, anuales son precios competitivos pero claro dentro del mercado libre que es donde estamos situadas hay infinidad de precios y de, y de tarifas con lo cuales es imposible afirmar que, que somos o más baratas o, o, o más caras sin tener delante una factura concreta en un momento concreto. O sea, que el usuario, aparte de... Tiene que informarse antes, aparte de mirar precios y todo eso, tiene que informarse bien de, de todo con vosotros, antes de tomar una decisión del cambio. Sí, eso es. Si lo siempre... que busca es precio. Ajá. Uh -huh. Claro, eso es. sí si, si lo que se busca es precio, bueno, pues es, solo es cuestión de hacer una, una comparativa, eh, hacer, hace, con una, una factura se hace una, una comparativa. Eh, siempre asesoramos en cuanto a bueno, tarifas, potencias, etcétera Y bueno, luego también explicamos lo que es bueno, nuestra filosofía, nuestro modo de hacer de hacer las cosas. ¿no? ¿Cuáles? Que, ¿cuáles? La que, que en eso sí que son diferentes a las grandes compañías, ¿no? Eso es, sí. Nosotras, bueno, no, lo que hacemos es comercializar energía 100% eh, renovable, que es uno de nuestros pilares, que también hay otras empresas que lo hacen, uh -huh. eh, eso también hay que decirlo, pero eh, como cooperativas, nosotros somos una cooperativa sin ánimo de lucro, con lo cual, como he dicho antes, eh, bueno, las de los precios van basados en unos objetivos eh, de la cooperativa, pues empleo local, apertura de oficinas, desarrollo, etcétera, etcétera, eh, y no tanto a buscar eh, únicamente un beneficio económico y tener muchísimo dinero de, de beneficio, ¿eh?, de, de, todo el beneficio que se tiene se retorna a la sociedad de alguna manera. Nosotros eh, asesoramos, informamos para que la gente reduzca en todo lo que pueda eh, su, sus facturas y sobre todo informamos para que cual, cada cual con información sea libre de decidir con quién se quiere, con se quiere quedar. Bueno, pues una alternativa más que tienen los consumidores, las cooperativas energéticas. Este es un ejemplo, Goyener, que estáis en el País Vasco, pero podéis suministrar a cualquier empresa. P cualquiera puede contratar con vosotros, entiendo. Sí, eso, de nuestra, por nuestra filosofía nos centramos en, en el País Vasco, pero como comercializadora podemos suministrar energía a cualquier punto de, de España. Pues Erika Martínez, responsable de Relaciones Institucionales de, de Goyener, muchísimas gracias. A vosotros. Adiós. Sin aditivos, sin azúcares añadidos.